Amables oyentes, el Islam sostiene que en el carácter de Alá no hay culpabilidad moral. Alá, como Dios, es único, absoluto y perfecto. Y al mismo tiempo se afirma en el Corán la arbitrariedad absoluta de Alá en cuanto a su sabiduría para decidir el destino de cada ser humano. Hay declaraciones explícitas en cuanto a que Allah extravía a cierta gente y hay numerosos pasajes del Corán que establecen explícita y conjuntamente que Allah guía y que Allah extravía, que Allah castiga y que Allah perdona según su voluntad inescrutable e incuestionable. En conjunto, Allah es representado como un ser magnífico, opurento, irresistible, como señor del mundo. Diríamos algo así, pero lo decimos con todo respeto, como un sheikh árabe magnificado y glorificado en proporciones cósmicas. Entonces, la salvación, de acuerdo con el islán, se expresa en la simple palabra que Mahoma utilizó, porque como ya hemos aclarado, la palabra islán quiere decir sumisión y se refiere a la sumisión, a la sujeción, a la obediencia a Dios, es decir, a Allah. Cualquier musulmán, puede explicar con facilidad y claridad los seis dogmas principales del Islam, tales como lo formula o los formula la teología tradicional mahometana. El primer dogma que ya hemos explicado en pláticas anteriores y hemos recordado hace un instante es la creencia en el Dios único, Alá. Este es el primero y principal de los artículos de fe del islamismo porque el islán es monoteísta. Esto se enseña reiteradamente en el Corán y constituye una parte esencial del credo musulmán. El segundo dogma es la creencia en los ángeles. Se afirma que los ángeles interceden cerca de Alá para conseguir el perdón para los hombres. Hay ocho ángeles que sostienen el trono de Alá. Hay 19 que custodian el infierno. A Gabriel se lo llama el arcángel o se le llama también el Espíritu Santo. Después están los jins o genios, que son un grupo de espíritus intermediarios entre los hombres y los ángeles que a la vez son buenos y malos. Algunos de ellos se han sometido a Allah y de esa manera se han convertido en musulmanes. Pero uno de los jinn es el diablo y se lo designan el Corán con el nombre de Shaitin, que se deriva del hebreo Satán y también Iblis, que se deriva del griego diábolos. Este tentador es... Es un personaje muy importante en el Corán y está acompañado por un grupo de espíritus especialmente rebeldes que se llaman Shai-Yatim, que son los diablos. El tercer dogma es la creencia en el Corán. Se afirma que Alá ha dado a la tierra varios libros, entre ellos la torá hebrea o Taurat, también llamada ley, que fue dada a Moisés, es decir, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, según expliqué ya en unas pláticas anteriores, los Salmos o Zabur a David. Tanto una cosa como la otra están en el Antiguo Testamento de la Biblia judeo-cristiana. Después el Evangelio y Ingil a Jesús y finalmente el Corán a Mahoma. Y se cree en los profetas de Alá. Es curioso que en el Corán se menciona 28 profetas y de estos profetas la mayoría están en la Biblia. Por ejemplo, está Adán, está enoc sigue Matusalén, sigue Noé, después Abraham, Lot, Ismael, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, Elías, Eliseo y Jonás todos del Antiguo Testamento y hay tres del Nuevo Testamento Zacarías que es el padre de Juan el Bautista el mismo Juan el Bautista y Jesús y entre los profetas maometanos que no pertenecen a la Biblia está mencionado Alejandro el Grande y Mahoma es el último y más grande de los profetas ha sido preparado y confirmado por todos los profetas precedentes. Este es el cuarto dogma. El quinto dogma es la creencia en el juicio final, en el paraíso y en el infierno. Se acepta que al fin del mundo habrá una resurrección de todos los muertos en el llamado día del advenimiento. Se enseña que la trompeta sonará por segunda vez y se apresurarán a salir de sus tumbas para comparecer ante Dios. El gran día del juicio de Alá, juntamente con la unidad de Dios, son los mensajes de Mahoma, que llenan su prédica desde el principio hasta el fin. Las dos revelaciones primitivas, como se las clasifica ahora en el orden cronológico, contienen este mensaje del día del juicio futuro. En 852 versículos por lo menos, Mahoma, igual que algunos de los profetas hebreos, lanza graves advertencias sobre el día del juicio universal, amenazando con recompensas y también con castigos decisivos. Pinta cuadros concretos de las balanzas pesadoras que se emplearán para pesar las acciones buenas y malas de cada alma hasta el peso de un grano de mostaza. Después se describe el paraíso con abundantes placeres para los sentidos en espera de los piadosos creyentes de Alá. Más de 20 pasajes, casi sin excepción, hablan de jardines y ríos que fluyen, de ricas viandas y comodidades y de diversos placeres sensuales. Por ejemplo, los creyentes habitarán los jardines de la voluptuosidad, al abrigo de las penas del infierno gozarán los favores celestiales y se les dirá, saturados de los bienes que se os ofrecen, son el premio de vuestras virtudes. Reposad sobre lechos alineados con orden. Estas vírgenes de senos de alabastro y de ojos negros y luminosos van a brindaros sus caricias y habitarán el jardín de las delicias y reposarán encima de lechos enriquecidos de oro y con piedras preciosas y serán servidos por niños dotados de eterna infancia. Uno de ellos reservirá un vino exquisito, servido en copas de diferentes formas, y el vapor de este vino no hará pesada sus cabezas ni oscurecerá su razón. Tendrán todos los frutos que deseen, y la carne de los pájaros más raros, y junto a ellos reposarán las uríes de ojos negros como la noche y piel más brillante que las perlas y los favores de estas vírgenes serán el premio de los virtuosos. Esta es la descripción del paraíso. Y en cuanto al infierno, se presentan cuadros espantosos que esperan a los perversos. Dice que serán precipitados en la inextinguible hoguera del infierno, donde no concluirán de consumirse nunca. Este es el porvenir de los miserables. Hemos encendido los terribles hornos para los malos, y un huracán de llamas y de humo los envolverá. Si solicitan que se suavicen sus tormentos, se les ofrecerá un agua que, semejante a la arena fundida, quemará sus bocas. Aquel que se presente ante su tribunal cargado de crímenes descenderá al infierno, y sin poder dejar de sentir las angustias de la muerte, no podrá huir de la vida. Todo esto forma parte del quinto dogma del Islam conforme al Corán. Ustedes observan que hay una descripción por supuesto muy particular del Corán y de las ideas de Mahoma con respecto al cielo y al infierno. Las advertencias son serias, las descripciones por supuesto no coinciden con las descripciones cristianas. Pero ya terminó mi tiempo, seguiremos en la próxima plática y allí hablaremos del sexto dogma.